gimnasia firmó un convenio con el Instituto de Hemoterapia. Siendo uno de los clubes pioneros en organizar colectas de sangre, ayer Gimnasia Esgrima de La Plata se constituyó formalmente como un club donante al firmar un convenio con el Instituto de Hemoterapia de la Provincia de Buenos Aires, doctora Nora Echenique. El convenio plantea un trabajo conjunto entre el club y el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires para garantizar e impulsar la promoción y difusión de donación de sangre y trasplante de órganos. 3 <laughs> Pantalón Cortito festeja las vacaciones con actividades para las infancias. Escuchamos lo que nos cuentan desde FM Raíces. Buenos días a todos los oyentes del Servicio Informativo Regional. Para contarles que se vienen las vacaciones de invierno para toda la familia en la organización comunitaria Pantalón Cortito. Habrá quermés, inflable, cama elástica, maquillaje, peinados, almuerzo y merienda, cine, tela, feria de ropa, todo esto claro está adecuado gratuito para los vecinos y las vecinas de la localidad de San Carlos y alrededores. ¿Cuándo se va a realizar esto? El sábado 23 y sábado 30 de julio a partir de las 12 del mediodía y hasta las 4 de la tarde en 139 entre 40 y 41. Para el informativo regional informó FM Raíces Rock. Un servicio que informa más cerca La Sociedad de Anestesiólogos hace una colecta por el Día de la Niñez. La Sociedad Platense de Anestesiología continúa con la colecta solidaria de juguetes para el Día de la Niñez. Están acopiando juguetes, cuentos, lápices y disfraces en buen estado. Las donaciones pueden acercarse a la sede ubicada en 57, número 1228, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Para más información les interesadas pueden escribir al mail comunicación arroba spa.org.ar